Se embarcaron, boca, los, los bucaneros Un ritmo que, que viene, viene con viento en popa. Suave, suave como el sol de los bucaneros.